Con Hernán Brienza, Nora a n c h a r t y Santiago Varela. Bueno, hoy por primera vez en lo que v a y a la feria me pude tomar un tiempo para recorrer los stand s y hacer desastres con mi billetera. Ay, qué bueno. Me compré un par、hay? de libros. Sobre... ¿Qué, hay? ¿Qué hay para comprar? No, fui, hice una larga recorrida y me compré un par de libros sobre historia del siglo XIX, que es mi. Mi pasión, como ustedes saben, así que estoy muy contento. Vengo a dar una charla en la Secretaría de Cultura con Eduardo Rosa, el hijo de José María Rosa, el historiador. Así、ah. que estuvo, estuvo lindo, estuvo bueno, estuvo divertido, la verdad.、Eh, agradable, un momento agradable. Eduardo Rosa contó anécdotas de su padre y que siempre son, son bienvenidas para aquellos que leímos alguna vez、claro. a José María Rosa,、eh, saber cómo era、Pepe. él personalmente. Siempre, siempre resulta interesante. ¿Vos sabes qué? Yo bueno, le tuve la ¿Cómo v o s sabés q le va a anoranchar? Me va muy bien, ¿cómo estás? Tuve la oportunidad de hacerle un reportaje, ¿sabes? Cuando era el famoso ciclo de Radio Belgrado, era historias en estudio, con Akini s Durán, entonces le hicimos una entrevista. Él habló de lo que quiso, te digo. Era, sin, yo le preguntaba y él me interpelaba y entonces seguía por, por otros b u e n e s Y este, guardo la cinta con, la verdad, que con mucha alegría, porque es un, es un reportaje que, bueno, nada, en aquel momento eran las cintas de cassette, se a r r u i n a r o n y qué sé yo, pero esta viene bastante bien este, llevada. ¿Tuvo box anoche, m o r o c h a Tuve, tuve box. Anoche tuve violencia.、Box. Le contamos, haga, háganse, le contamos ha, a los oyentes que a y sé los está, ratones, tengo un, un ojo en compota. Nora está con alergia, entonces tiene los ojos hinchadísimos. Y en compota, uno. Que cuya, cuya compota se distribuye hacia la mejilla. Es así como una cosa irregular. Es muy linda. Pero anoche, bueno. Eso era, no, no tiene nada q Noche violenta. ¿Satia <risa> n b o r e l a hizo desastre con la billetera? No, hoy no. Pero hoy lo, he no. Venido, lo, lo he visto sí, venir estoy, estoy con, de, de con la, la billetera rota. La tarjeta、no、en casa. La billetera, sí, sí, venir con. Nada más que con la tarjeta sube para el b o n d i Que con eso creo que no podés comprar un libro. Con eso no, con, con, la, eso tarjeta no, no, con la tarjeta, tarjeta sube no, pero、eh, ya lo vamos a lograr. Hoy nuestro invitado es Ezequiel a d a m o s k i es el autor de Historia de las Clases Populares en Argentina y en un ratito nomás vamos a estar hablando con él. ¿Qué tal? Buenas noches, Ezequiel. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? En un ratito en un ratito vas a ver, es muy interesante. Ezequiel es el autor también de la Historia de las Clases Medias en la Argentina, un libro que salió en el 2010. 9. 9. 9. 2009. 2009, e l 2009. Y la verdad es que fue un trabajo muy interesante, fue muy. Muy renovador. Para lo, para lo que uno pensaba incluso sobre las clases medias. Sí, Vamos a conversar bien, después con él, pero ahora la tenemos a Adriana Zanca. Vamos a hacerla laurar b los dos minutos que l a b u r a cuando <risa> no estábamos nosotros allá. Laura, b un, un minuto las 9 y 5 y un minuto las 10 menos 4. Sí, hay que interpelarla en el medio. Le queremos arruinar esa parte. ¿Pero qué dos minutos? i n o l v i d a b l e s Por Dios, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, ¿cómo le va? Muy、qué、bien,、padre. aquí estamos en Maipú 555. Con Jorge Falcone, con Marina Getino, todos, bueno, para acompañarlos a ustedes de allí, desde la Feria del Libro. Getino, te extrañamos. <ríe> Bueno, si quieren, les contamos ya a los oyentes cómo hacen para comunicarse con Argentina Tiene Historia. Cuente, cuente. Nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinaTieneHistoria, arroba radionacional.gov.ar. Nos encuentran en Facebook como Argentina Tiene Historia y además en nuestro blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Allí pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores. Hores. Gracias, Adriana. Por favor. En media hora te molestamos、sí. otro minutito más. s c o m o no? Vuelvan. Argentina tiene historia. r e c o r d a l a Por la radio pública. Corría el año 94. Yo era un jovencito periodista de pelo largo, pelo hasta la, hasta la mitad de la, la espalda, más o menos, pesaba unos 72 kilos menos. s t e n fotos, Brienza? Tengo, tengo fotos, me decían canigia, así que imagínese. ¡Epa! ¡Eh! Imagínense. Una cosita con ¡Eh! h e d e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h e o e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h a c e r l e una nota Y s e m e o c u r r e algo Porque se estaba por cumplir el 1 de julio, los 20 años de la muerte de Juan Domingo Perón, y se me ocurre hacer una maldad, proponer en el diario La Prensa, donde e s e o trabajaba, histórico diario antiperonista, hacer un,、eh, un suplemento sobre Perón. Entonces hicimos un par de reportajes, entre ellos a Miguel Ángel Robledo, un personaje interesante,、mm. sí. para dialogar con él, y Fermín Chávez escribió un panegírico de Perón. ¿no? y fermín me decía pero p i b e a vos te lo van a publicar esto en la prensa sí sí que é es tranquilo que é es tranquilo le decías pero p i b e te lo van a publicar esto en la prensa sí sí que é es tranquilo la cuestión es que lo publicaron se imaginan lo que fueron las cartas de lectores de la prensa、Divina. ardían ardían yo era poco menos que el hijo el hijo t r o s q i s t a del diablo más o menos el hijo peronista del diablo va.、Sí. la cuestión es que en una de esas charlas estaba hablando con fermín y eran eran años duros n o imagínate en 94 El modelo de alguna manera impulsado por Carlos Menem estaba en funcionamiento, las privatizaciones se llevaban adelante casi todas, de alguna manera el, el, el pensamiento hegemónico, como se dice ahora, era el del de neoliberalismo, el de la globalización. Domingo Felipe Caballo era el ministro de Economía. Yo、ya、estaba muy d e s a b u c i a d o yo consideraba que ya. La Argentina no tenía sentido, que el movimiento justicialista, el movimiento nacional y popular, era una cáscara vacía, que era poco más que un ataúd que contenía solamente viejos recuerdos. Y Fermín me miró, me dijo con cara de viejo sabio, hay que tener perspectiva histórica, pibe. Me dijo. Yo lo miré y lo sonreí c o m o diciendo, pobre, Fermín ya está viejo. Me fui tranquilo, convencido de que Fermín estaba viejo. Y la verdad es que siempre me quedé me, me quedó. ¿No? Eso de qué significa tener perspectiva histórica. Entonces volví alguna vez a, a cruzarme con Fermín cuando estaba al final de los 90 y me dice: perspectiva histórica es saber que hay muchas batallas, saber que hay muchas etapas, saber que hay muchos diferentes momentos en la historia argentina y que uno no puede agobiarse por una sola etapa, por un solo momento histórico. Yo lo volví a mirar con cara de pobre Fermín, está viejo. Pero la verdad es que debo reconocer que si uno、eh, tiene perspectiva histórica, se va a dar cuenta que el viejo Fermín tenía razón.、Eh, era un tipo adorable, Fermín, que、mmm, una de las veces que me estaba yendo de allí, me sonrió pícaro y me mostró un huesito que colgaba de su biblioteca. Yo lo miré y dijo, ¿qué es esto? Me guiñó un ojo y me dijo, me lo regalaron los muchachos.、Shh. Y no me dijo más nada. Yo creo haber entendido que es ese huesito, pero no lo voy a repetir. Menos en, al aire, menos en público y ante tantos oyentes. Pero háganse una idea de qué significaba ese huesito. ¿Qué tamaño tenía? De una costilla, media costilla, p ó n a l e No voy a decir al aire qué significaba para mí o qué creí yo que era ese huesito que me mostraba Fermín. Lo cierto es que quiero hablar de un libro en especial. Hoy, brevemente, que es la recuperación de la conciencia nacional. Fermín escribió este libro en el año 83.、Eh, veníamos de la dictadura militar y Fermín entendió o comprendió que había que dar una nueva batalla cultural en la Argentina y que esa batalla significaba retomar aquel libro de Hernández Arregui que era la formación de la conciencia nacional y recuperarla. Yo no sé si Fermín tenía razón. Yo no sé si、eh, podía. discutirse en democracia en los mismos términos que se discutía previo a la dictadura militar. Yo creo que era, es otro país, incluso hoy es otro país.、Eh, creo que hoy leer la recuperación de la conciencia nacional nos sirve como documento histórico, por ahí no nos sirve para analizar el presente, no nos sirve para analizar el futuro. Pero sí para comprender esos debates que se daban en los 60, en los 70, incluso en los 80. Y cómo Fermín vio que la democracia no iba a discutir estos temas, no iba a discutir el tema de lo nacional, no iba a discutir el tema de lo, de lo popular, porque estaba metida en otros temas, en, la, en el quiebre de las democracias, en cómo se, se, se consolidaban las democracias, en cómo se hacía、eh, que un sistema político sea duradero y que no se quebrara. ¿no? Es, esas eran las discusiones. del año 83, que me parece que eran válidas esas discusiones. Quizás eran más válidas que la, la preocupación que tenía Fermín sobre la reconstrucción de la conciencia nacional como tal. ¿no? Eh, digo que quizás eran más válidas por el momento histórico que se estaba discutiendo, ¿no? por lo que se estaba jugando en ese momento. Sin embargo, creo que es interesante rescatarlo este libro, porque Fermín escribe algunas cosas muy interesantes. Pensados, eh, pensadas como documento histórico de aquellos años. Dice Fermín, desentrañar las ideologías de los sistemas centrales en c u a n d o ellas representan fuerzas e instrumentos de dominación es una de las tareas primordiales de los trabajadores de la cultura en las regiones de la periferia. Pero la realización cabal de esta tarea presupone, a su vez, la construcción y el uso de un instrumento adecuado. Necesitamos, pues, una nueva ciencia de pensar. No sabemos si Fermín tenía razón. Pero nos gusta leerlo de vez en cuando. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. El micrófono contábamos más anécdotas, Sí, de que, pero、Fermín、que tampoco de... podemos contarlas al aire. Mire, discúlpenos.、No, pero la de las alpargatas bolleras, sí. é l Fermín y sus alpargatas era, era un fascinante personaje, Fermín Chávez. Es cierto, es cierto. Fascinante ¿Lo Fascinante conociste vos personalmente? Sí. Sí sí, sí, sí, sí, también estuve. En realidad es esa, fue esa época maravillosa de, del periodismo que fue entre los ochenta y pico y después los noventa también en lo que tenía que ver con. Con hacer la contracultura, ¿no? La contracultura también tuvo lo suyo. Entonces era una época en que uno hacía mucha nota con, con esta gente y de ahí digo, surgió mi, mi vocación por el archivo de voces. Por eso tengo una pared así bastante completita con las voces de estos señores que supe、Qué、entrevistar.、Guay. Sí, los amo. Cada tanto, viste, una refrescadita de lo que están pensando, p l i n está bueno, está bueno. Lo tenemos en la mesa, en el estudio, en, este, en esta pecera que es el estudio de Radio Nacional en, en la Feria del Libro, a Ezequiel a d a m o s k i Ezequiel a d a m o s k i nació en el 71,、eh, o sea que generacionalmente parmio, tiene 41 años. 40, 41 años、eh, y creo, Una pendejez. Sí, digo, digo esto porque me parece interesante que. Opa. <risa> Se vienen、eh, más l o c e r r a r o n la puerta. Me parece interesante justamente que、eh, a la edad que tenga, tenga su, la producción historiográfica que tiene. Eso, doctor en historia. A ver, ayudarnos con los títulos de nobleza. <risa> no, historiador、uh, es el que más me gusta. Historiador es el que más le gusta. Pero dice, dice la solapa de su libro que recibió los títulos de doctor en historia por la Universidad de Londres y de licenciado. Por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Eh? Eh, ¿es, ¿Es así?、Licenciado、hoy e s c i d o profesor、claro. titular. Adjunto. Perfecto. Vamos a, a ver ahora cuál es el tema del día de hoy. Cuando sale del trabajo mero, viene pensando que al bajar del colectivo. e s q u i v a r は、unos autos cruzará la avenida se meterá en el barrio はあ s たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ a たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは o c o はあなたはあ o Mate cocido, mate cocido, mate cocido. Mortadela y un pan francés. Así es t á esta mi gente, son de acero y son de ley. Así es de e s t á mi gente, son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Guarachas con todos. 全ての人生、全ての人生、全ての人生、全ての人生、全ての人生、全ての人生、全ての人生、全ての人生、全ての人生、全ての人生、全 Tema del día. En Argentina tiene historia. Ezequiel, bueno, ahora sí, largamos.、Eh, primero quiero hacerte una consulta que es lo más amplia posible, que es la misma pregunta que te hice cuando hiciste el libro de historia de la clase media: ¿cómo que es cómo definimos clases populares? Bueno, las clases populares.、Eh, En el libro están definidas、eh, por dos, dos criterios básicos. ¿no? El primero,、eh, por una situación de subalternidad, que、uh -huh. comparten, a pesar de las diferencias que separan d i g a un miembro de los pueblos originarios, un trabajador fabril, este, una empleada de, de comercio y, y, y demás, a pesar de las diferencias que puedan tener, comparten una vida marcada por una situación de subalternidad respecto de las clases dominantes. ¿no? Y esa situación de subalternidad tiene efectos concretos que pueden ser este, muy variables, desde situaciones de, de, de explotación económica hasta situaciones de explotación racial, por ejemplo, o, o de discriminación racial,、eh, mejor dicho. Eh, pero eh, comparten, en, lo, lo que sí tienen en común es que de algún u otro modo、eh, han sido despojadas de la capacidad de definir、eh, cómo es su vida en, en algunos aspectos este, centrales, ¿no? porque esas decisiones se toman en otros lados, las toman otras personas. Eh, así es como, como defino en este libro las clases populares y después tener un poco en cuenta que no hay un solo grupo homogéneo que recorra toda la historia、eh, nacional que uno llame las clases este, populares y que sea igual a sí mismo a lo largo de la historia. Ha ido cambiando、sí. su composición. No hay este... una idea de un pueblo. No, no, no, no, no trabajo、uno、con la d e a e Habría hablar un, de varios pueblos. De un de pueblo, sino con, claro, con clases populares que en determinados momentos. Consiguen articular sus diferencias y convertirse en un sujeto político unificado, en otros momentos no, pero además van cambiando a lo largo del, del, del tiempo. ¿no? Gabriel Di Meglio hizo el, el libro anterior, que es hasta 1880, y vos tomaste de 1880 al 2003. Sí, claro, inicialmente en verdad el proyecto era hacer un, un libro solo, los dos,、uh -huh. desde la colonia hasta, hasta el 2003. Pero lo queríamos hacer realmente bien federal, digamos que hubiera ejemplos de, de todo el país, que, que reflejara bien la complejidad de las clases populares, y inevitablemente nos quedó un poco voluminoso y, y hubo que cortarlo en dos. ¿no? Hay un concepto tuyo que a mí me, me parece súper interesante para que desarrolles, y esto es que a veces la definición de la clase media viene a través de sus propias omisiones. O sea que por omisión fue antiperonista y por omisión se cree blanca. ¿Me lo contás? Bueno, esto tiene que ver con, con la investigación este, anterior que, que dio origen al, a la historia de la clase media en esta argentina、eh, y que tenía que ver, digamos, con reconstruir un poco cómo fue que en determinado momento un grupo social comenzó a pensar de sí mismo que era la clase media, que esto sucedió en Argentina、eh, bastante tardíamente,、eh, y bueno, en qué consiste esa identidad,、no? qué significa ser de clase media o qué significó en el momento que, en que surgió. Eh, y en general, bueno,、eh, siempre es el caso que las identidades se construyen en contraposición a otro, ¿no? Siempre ser,、eh, definir lo que uno es es definir lo que uno no es, s ¿no? Es decir, es, es en qué uno es distinto a, a un otro. Y claramente el, el otro principal frente al cual se definió la identidad de clase media fue el, el, el bajo pueblo, ¿no? El, el pueblo trabajador.、Eh, y en esa construcción, bueno. Eh, a la vez que se construía una imagen del bajo pueblo como un mundo de, digamos, de barbarie, de atraso, de irracionalidad、eh, y un mundo d i g a marcado o s m por una marca de mestizaje considerada digamos, un signo de inferioridad,、eh, la clase media se imaginaba a sí misma como、eh, justamente el reflejo opuesto, ¿no? el, el, el negativo de esa imagen, ¿no? como la. El baluarte de la racionalidad política, el baluarte de la moralidad y la decencia,、eh, y también con una marca, y esto es bastante particular del caso argentino, una marca, digamos, étnico-racial, que es este, pensarse o imaginarse como descendiente solamente de inmigrantes Rubio, europeos. s r u b i o s y azules? Sí, digo, no necesariamente rubios, pero sí europeos y blancos, por lo menos, este, y en ese sentido este, trazar una línea tajante de separación respecto del, del bajo pueblo. ¿no? Yo quiero volver al libro, a este último, el de las clases populares, que vos dijiste que no forman un universo, digamos, homogéneo.、Eh, la pregunta es si no solamente que no es homogéneo, sino que puede o hubo o las hay conflictos y luchas entre、eh, las distintas partes de estas clases populares. Sí, absolutamente. ¿no? Eso es, hay un riesgo a la hora de, de narrar la historia popular que, que yo traté de evitar, que es el riesgo de, de este, romantizar al sujeto popular, ¿no? convertirlo en una especie de, de, digamos, de encarnación de lo bueno este, a través de la historia, y en ese sentido, digamos, borrar los conflictos internos que hay, que, que han sido y son、eh, muy, muy visibles. ¿no? Por dar un, un solo ejemplo. Eh, recupero y, y le doy un lugar importante en este libro la historia de los afro-argentinos, que en general este, es, es más bien olvidada. Se, se repite、eh, frecuentemente, bueno, que desaparecieron por la guerra del Paraguay o por este, la fiebre amarilla, eso, eso es falso. En, en ningún, no desaparecieron. Vos sabés, Ezequiel, que el otro día. se i n v i s i i b l i z a r o n ¿no?、Eh, tengo una, una amiga que es la sobrina, nah, en realidad es la, la chosna, de Gavino Seiza. Gabino Seis era el payador negro,、eh, muy famoso, irigoyenista, un militante、eh, de, aquellas, de aquellas épocas, tipo de armas tomar incluso, ¿no? no solamente de guitarra en <risa> Pesado, mano.、Sí. Eh, y Romina m i c h e l u c c i se llama.、Eh, y me, nos sentamos en un bar, estábamos hablando justamente sobre la negritud en la Argentina, y me dijo, ¿vos pensás que los negros fueron.? Exterminados en la guerra de Paraguay y la fiebre amarilla, ¿no? Y yo le dije, sí, porque la verdad es que uno ve los, el típico negro que es el, el mestizo. Y me dijo, aquel que vos ves en la esquina tiene cabellos mota de negro. La nariz de aquella mujer es nariz de negra.、Eh, las facciones de aquella otra persona también son de herencia negra. Y si vos te p o n e s a fijar la cantidad. De rasgos afroamericanos que hay en los argentinos en la calle, en cualquier esquina, te vas a dar cuenta que los tenés invisibilizados por una cuestión cultural, por una cuestión、claro. casi ideológica. ¿no? Ha habido un vuelco interesante este, a partir de estos últimos años en Argentina, que tiene que ver con el tema de la discriminación y el estudio, los estudios del INADI y la incorporación de este tema en el último censo, donde claramente digamos, existía una pregunta que era muy divertido ver los ensayos. Del censo, porque el propio censista dice: ¿Cómo va a reaccionar si yo le digo, usted tiene este, ascendentes negros,、uh -huh. afroamericanos o afroargentinos? Dice: ¿Cómo van a reaccionar? Digo, había todo un prurito de poder llegar a, esa, a, a la formulación de la pregunta si n q u e resulte ofensiva. No, no, no quiero alejarme mucho del tema central de hoy, pero ya que estamos hablando de esto, como、eh, los negros también,、eh, hubo muchos en el ejército de San Martín. Y que cayeron muchos también, San Martín dice: mis pobres negros en determinado momento, en la guerra del Paraguay, acá quedaron muchas mujeres solas negras. O sea, hizo, eso hizo que el mestizaje también. Eh, Fue r a mayor que lo que pudiera haber sido digamos, en otro país. Yo no, no recuerdo el número,、sí. pero el porcentaje es altísimo de, de incidencias. Sí, sí, pero, pero aún, aún así,、eh, luego de la Guerra del Paraguay quedaba en, en la Ciudad de Buenos Aires una comunidad afroporteña bastante, no solo numerosa, sino además muy visible porque tenían publicaciones propias, defendí, se defendían de las formas de discriminación que sufrían de una manera muy, muy vigorosa. Y a mí me interesaba mostrar eso, pero también, y, y lo, por eso lo señalaba, es que al mismo tiempo que los afroporteños, por ejemplo, se defendían de la discriminación, en sus publicaciones uno ve Un desprecio muy grande hacia los pueblos originarios. Bueno, ¿no? esto pasa siempre.、Eh, y, y ese tipo, digamos, de. La discriminación, discriminación cruzada entre tribus. a b s o l u t a m e n t e Exactamente, exactamente eso, eso estaba presente en ese momento. Y bueno, uno podría dar otros ejemplos de、eh, tensiones o contraposiciones o, o incluso enfrentamientos entre distintas partes de lo que, de lo que llamamos clases populares. ¿no? 1880 es el nacimiento del roquismo. Digamos, y al mismo tiempo es,、eh, es el fin del gaucho malo como sujeto. Eh, político del posfederalismo, t estoy pensando en Martín Fierro, estoy pensando en Juan Moreira, estoy pensando en José Hernández, que es senador roquiste, que dice: Bueno, hay que darle trabajo, educación,、sí. vivienda. Es, con, qué, ¿Con qué situación del sector popular te encontraste apenas empezaste el libro? Bueno, en ese momento es interesante porque, en un sentido, sí es el fin del, del gaucho malo, entre comillas, porque la consolidación del Estado Nacional acaba con、eh, dos cuestiones que eran. concretas Cruciales para la, la existencia del, del llamado gaucho malo, que es por un lado la capacidad de presionar políticamente a través de las montoneras, que eso era algo, era una forma de injerencia política que era relativamente efectiva y que en el 80 ya se clausura ¿no? del todo, ya se venía cerrando desde algunos años antes, en el 80 se clausura.、Eh, y por otro lado, el fin de la frontera con el, con el indio, ¿no? que era esa frontera porosa que、uh -huh. le permitía al gaucho matrero. Este, bueno, cuando andaba con problemas con la ley, irse un tiempito a la toldería y, este, y después regresar. Eso también se acaba, y entre eso y el, este, el, el cercamiento de los, de los campos se acaba digamos, un poco el, el mundo del gaucho real, pero justamente en ese momento empieza la vida del, del gaucho mítico. ¿no? Y ahí es cuando empiezan las la figuras de los gauchos matreros, Juan Moreira y, y demás, comienzan a ser、eh, un objeto de consumo cultural. De enorme popularidad, tanto en el campo como, como en las ciudades, por parte de todos, ¿no? desde los inmigrantes hasta los, hasta los criollos, un poco con, con ese sentido de rebeldía al que invitaba el personaje del gaucho, este, del gaucho malo, del gaucho matrero. ¿no? ¿Puede ser que el gaucho se haya, se haya transformado en peón a partir de ahí? Bueno, los gauchos fueron siempre, este, desde, desde comienzos del siglo XIX, trabajaban eventualmente como peones. n o Lo que fue sucediendo es que, de manera que probablemente haya sido imperceptible para los propios gauchos, cada vez las posibilidades de vida y de subsistencia fuera de la relación salarial se、sí. fueron achicando, cada vez se tuvieron que emplearse con mayor frecuencia en, en estancias y demás, hasta que terminaron finalmente convertidos en, básicamente en asalariados. ¿no? Sí. Eh, esa fue un poco la, la trayectoria de, de, del, del peonaje este, de origen gaucho. Si uno tuviera que pensar. Eh, el, lo, el principio del siglo XX,、eh, uno sabe de esa operación cultural impresionante que hace Leopoldo u r u g o n e s con el p a y a d o r respecto del Gaucho, ¿no? respecto del Martín Fierro. Pero también hay una, hay una duda que surge ahí, como nuevo sujeto político y social, que es el ascenso de ciertas clases medias con el i r i g o y e n i s m o ¿Qué pasó con ese ascenso de las clases media con el erosionismo? ¿Qué pasó con los sectores populares? ¿Qué pasó con los sectores subalternos? ¿Qué pasó con, con los pobres en ese, en ese momento? Yo te pido que mantengamos en suspenso la, la respuesta porque nos vamos a ir a la tanda. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Teníamos, Ezequiel, una, una respuesta pendiente: que era,、eh, ¿qué e era a q u había pasado con los sectores populares durante el i r i g o y e n i s m o Bueno, el, en esa época、eh, hay, hay que ver de dónde venimos: que el, el momento de, en el que se abre mi libro, que es 1880, es probablemente el momento de mayor、eh, fragmentación de los sectores populares este, en, en Argentina y de su mayor indefensión、eh, política, ¿no? En el sentido de que se habían acabado las formas de. De participación previa y las nuevas recién estaban este, comenzando a gestarse. ¿no? En, en estos años inmediatamente anteriores al surgimiento del irigoyanismo, surgió un movimiento trabajador con, este, con organizaciones propias y una capacidad de, de motorizar este, reclamos este, laborales este, bastante, bastante interesante y con algunas corrientes ya políticas definidas, el socialismo y, y el anarquismo, básicamente.、Eh, Pero suele olvidarse que el irigoyenismo en, en esos años era una fuerza que tenía una base de apoyo trabajadora muy importante. ¿no? Eh, como se, se lo suele recordar solamente como, como este, una fuerza apoyada en, en sectores medios, un poco se olvida que hasta que surgió el peronismo、eh, había una masa claro, de votantes obreros que era realmente、trabajar. muy importante. Así que、eh, estamos digamos, en, un, en un momento donde las、eh, clases populares siguen muy fragmentadas, pero ya hay un núcleo. Tratando de articularlas y organizarlas, que es el movimiento obrero, pero a la vez ese grupo、eh, dividido por estrategias políticas este, diferentes. ¿no? Eh, ese es el contexto un poco del, del irigoyenismo,、eh, en el cual este, uno, uno tiene o uno puede recordar un, un gobierno que, por un lado, hizo lugar a algunas de las, de las demandas trabajadoras y, por, un, por otro lado, fue un gobierno este, enormemente represivo. ¿no? Algunas de, la, de las mayores matanzas de obreros. Han sucedido en, en bajo gobierno de Irigoyen y luego Marcelote de Alvear. ¿no? Eh, así que es un, es un momento digamos, de, de ascenso del movimiento obrero y que ya unos años después,、eh, estamos hablando en los años 30, más o menos consigue unificar por lo menos a, a la clase trabajadora、eh, de todo el país, pero no a, a otros、eh, sectores de, los, de las clases populares que todavía existen. En ese momento no, no estaban articulados. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, todo lo que era pueblos originarios, el, el movimiento obrero no había llegado ahí、eh, de ninguna manera. Todo lo que era trabajadores, digamos, este, pas, pequeños pastores, campesinos y muchos, este, muchos、eh, tipos de trabajadores, sobre todo del interior, que todavía estaban bastante al margen de la organización sindical todavía en los años 30.、Ah, porque era urbano. Inclusive la mayoría de las historias argentinas, cuando hablan del movimiento obrero, Va del movimiento de las clases populares, me refiero, lo hacen desde el punto de vista de, de, de, de que es como, una, como un movimiento urbano. Sí, sí, no, ya tenía、no、alguna plantación esto... en, en el campo, ya,、eh, sobre todo en la región Pampeana, ya, tenía, ya había hecho pie bastante, bastante fuerte, pero no en otras regiones del país.、Lo、Ahí e r e f i e r o a l、claro. a, a la historiografía, más que nada.、Sí. O sea, me parece bien lo que vos decís, mencionar a los pueblos originarios cuando estamos hablando de las clases populares, yo diría que casi una novedad. Muchísima, porque yo te, te quería justamente hacer hincapié en eso y es, yo te escuché dos cosas ya que son sumamente interesantes, que uno son los afroargentinos, nuestro pueblo originario. Que son dos categorías que en realidad han comenzado a circular en la, en, el ver, en la verba, en el relato, en estos últimos ocho años. Realmente, digo, como, como una. una、eh, manera, Digo, y visibilizados, fueron quizás en el, en el bicentenario, digo, ¿no? El acto del bicentenario que los incluyó, que incluyó q u i é n debía ser incluido, obviamente. En, en tu libro vos relatás esta, estas contradicciones. En algún momento, digamos, la clase media comienza a apropiarse o lo hace más de un lugar de estudio, digo, todavía.、Eh, apropiarse de esta. De ser pueblo originario, de pertenecer o de ser afroargentino. Bueno, h a y como parte, digamos, de la, de la crisis enorme que, que vivió el país en, en los años este, 90, hubo toda una serie de síntomas que, que yo este, trabajo en el libro. De、eh, puesta en cuestión de esa narrativa de la, de la historia nacional que giraba en torno de la idea del argentino blanco y europeo. ¿no? Eh, en distintas manifestaciones de la cultura popular, por ejemplo, por primera vez aparece una reivindicación de, lo, de, lo, de, lo, de la, la piel oscura, de lo negro, una reivindicación también que ya había tenido. Algunos antecedentes en los años 70 y demás, pero que en los este, fines de los años 80 y 90 es muy fuerte de pueblos originarios. Y en la década del 90 comienzan los primeros nucleamientos de afroargentinos también a, a, a reclamar por, identidades, por una identidad propia y por un lugar propio en la, en la nación. ¿no? Me parece que eso fue muy lentamente permeando la cultura argentina, generando debates. Y digamos, hoy yo no diría que hoy esas es son presencias aceptadas. Por la, el común de la cultura argentina, pero me parece que está fuertemente instalada, por lo menos como mínimo la duda de que este sea un país tan blanco y tan europeo como, como solíamos imaginar. ¿no? Bueno. Hay una pregunta obligada que hay que hacerte. Que es peronismo y sectores populares, peronismo y clase populares, porque uno tiende a pensar que、eh, ahí sí hubo un pueblo en el sentido de、eh, componente político. Digo, pueblo no como sector popular, sino pueblo como sujeto político que sabía lo que quería y sabía dónde iba. Digo, esta relación entre peronismo y pueblo, entre peronismo y sectores populares, porque además la apelación del conductor es hacia el pueblo, digo, y de, de Evita también, son apelaciones al pueblo como sujeto político. Digamos, ¿Ese pueblo existió? ¿Fue una construcción、sí. del peronismo o este, tuvo contradicciones en el medio? ¿O realmente este, fue el único momento, si se quiere, del siglo XX, donde hubo una unidad de acción estratégica, cultural de los sectores populares?、Eh, yo no diría que fue el único momento, pero sí fue el primero.、Sí fue el primero. Eh, hubo otros posteriores. Pero sí fue el, el momento en torno del año 45 de surgimiento de este movimiento este novedoso que fue el peronismo. Parte de su atractivo y de su, de su enorme arraigo tuvo que ver con que justamente logró articular a, a todas las clases populares en un sujeto político unificado, unificado como parte de este movimiento político. ¿no? Eh, y lo característico de esta experiencia es que el movimiento obrero participó de este proyecto político en un lugar central. ¿no? Es cierto que la apelación principal de, de Perón y de Vita en, en esos años era hacia el pueblo, pero no era,、eh, tenía un, un sesgo particular en, en Argentina comparado a otros casos, como el caso de Brasil o, u otros similares, que no era cualquier pueblo, ¿no? Era, se hablaba del pueblo trabajador. Estaba claro que, el, que、uh -huh. ese pueblo estaba, digamos, definido centralmente o encarnado centralmente en el, la figura del, del trabajador. Y sus reclamos y sus, este, sus derechos este, adquiridos entonces. ¿no? Así que es interesante que en el caso、eh, argentino, el, el movimiento peronista efectivamente digamos, sirvió para construir un pueblo unificado, pero ese pueblo no perdió por ello una,、eh, un sesgo de clase, una, una impronta de clase, incluso con ciertos elementos de antagonismo respecto de, los, de las clases altas. Que, que mantuvo a lo largo de, del siglo XX en, en Argentina muy fuertemente. Se tengo que meter un debate, perdoname,、sí. de Santiago Arate, que tiene que ver con la teoría de Yusani, ¿no? De que en realidad el pueblo fue domesticado por, porque venían cabecitas negras que venían del, inte de del interior de Germán. Germán. Yusani tenía sí, otra que, que si era, querés debatimos otro día. Sí, Yusani <risa> es el de la soberbia armada. <risa> De, de, de Germán,、eh, que, que tiene que ver con esta lógica de la domesticación por parte de verticalista de Perón hacia lo, el movimiento organizado. ¿Te metes en ese quilombo o no? Sí, bueno, dos palabras, digo, porque es un, es un tema muy amplio, ¿no? pero este, la, la narrativa que planteó Germán y para, para la historia argentina, centrada en esa dicotomía que decías vos, ¿no? los, los, este, los obreros viejos con tradición este, política propia y. Este, impronte migrante versus los obreros nuevos que son este, mestizados y, y del interior. ¿no? Una especie de, de pelea entre la modernidad y el atraso,、sí. que es lo que marca su, su propia obra. ¿no? Eso, lo, lo importante de eso es que fue, se convirtió en un sentido común de la Argentina y todavía sigue funcionando. Los estudios este, empíricos s t mostraron que esa tesis era falsa. Ya en los años 70 se mostró que era falsa en el sentido de que se demostró que el peronismo arraigó tanto en obreros viejos como en nuevos.、Digamos. En eso no hubo. No hubo diferencia. ¿no?、Eh, así que, digamos, esa tesis、eh, no tiene vigencia en, en, en los estudios académicos, pero sigue siendo enormemente este, compartida por una cantidad de gente porque tiene que ver con una determinada identidad nacional que se ha, que se ha construido. ¿no? Y hay otro aspecto en el cual es una visión este, distorsionada: que es que cuando uno estudia la relación muy compleja que hubo entre los tres pilares de lo que fue el movimiento peronista, Que es, por un lado, digamos, la figura de Perón, digamos, un liderazgo fuerte、eh, y un Estado con, con un peso que adquirió entonces muy, muy notorio. Por otro lado, el movimiento obrero organizado. Y por otro lado, la política callejera,、uh -huh. este, que no controlaba a veces ni Perón ni el movimiento obrero, ¿no? que, se, que desbordaba a unos y a otros. La tensión entre los tres elementos fue una constante a lo largo de, de la historia del peronismo. Y de hecho, a Perón le resultó extremadamente difícil, por ejemplo, mantener controlados los re reclamos este, gremiales. Y callejeros que él no, digamos, no compartía o que no estaba dispuesto a, a, a determinadas concesiones y que realmente le complicaron muchísimo su propio gobierno. ¿no? De modo que、eh, interpretar el peronismo como una, este, un movimiento que es puramente de arriba hacia abajo, digamos, puramente verticalista, es perderse por lo menos la mitad de la, de la película. Yo te quiero hacer una, una consulta con respecto al tema de la movilidad dentro de las clases populares, sobre todo con respecto a, a la clase media. ¿Cómo lo ves? ¿Qué fue lo que descubriste, digamos,、eh, para volcarlo en el libro? Si es que ahí el tema se toca. Sí, sí, se toca.、Eh, me parece que una cuestión central que, que por ahí puede interesar a los, a los oyentes en este sentido es que parte de este relato del que veníamos hablando, que, que impulsó Germania en su momento, es una cierta imaginación. Que piensa en un pasado dorado de movilidad social de la Argentina, que es, digamos, en la época de la llegada de los inmigrantes, a comienzos del siglo, del siglo XX,、eh, luego, digamos, clausurado. Y, y en verdad, el, la periodización de esto es diferente. ¿no? Los años que van de 1880 a, este, digamos, 1930, son años donde hubo mucha menos movilidad de lo que uno imaginaría. Pero además, años en los cuales la distribución de la riqueza en Argentina empeoró de manera drástica y dramática. O sea, no hubo mejor distribución de la riqueza, sino mucho peor que la que había, digamos, en 1850. Eh, y eh, justamente, digamos, el momento donde se revierte esto es, bueno, con el proceso de industrialización de los años 30 y muy marcadamente con el nuevo lugar político que adquieren las clases populares como parte del fenómeno peronista, ¿no? En torno del año 1950 es el momento de mejor distribución de la riqueza que hubo en el país hasta entonces,、eh, y ese, no es casual que haya sido en ese año porque viene, digamos, de toda una、eh, historia de luchas previas de las clases populares que habían logrado capitalizar con la instalación de un gobierno que era favorable a sus, a sus intereses en ese, en ese momento. ¿no? Eh, y justamente fue cuando uno analiza los canales de movilidad ascendente, por ejemplo, los, el. Las tasas mayores de creación de pequeñas y medianas este, industrias、eh, se dan en esos años.、Eh, no casualmente, porque hay mayor capacidad de consumo, mayor, este, mayores oportunidades y una protección a la industria este, nacional. n o Y lo mismo vale uno,、eh, si, si uno analiza el, el ingreso de personas de clase popular a las universidades, por ejemplo, fue bastante más importante en ese periodo que en periodos anteriores. ¿no? Así que la, la movilidad social este, es, es, habría que correrla en nuestro imaginario un poco más reciente que lo que, claro, que lo que pensamos. ¿no? Estamos hablando con Ezequiel a d a m o s k u i que es el autor de Historia de las clases populares en la Argentina de 1880 hasta 2003. ¿Tenés alguna pregunta, Nora? O... Sí, tenía una duda, pero ¿vos qué querés hacer? No, a ver si Adriana Zanca la une un poquito y por lo menos nos lee un mensaje d a l e dale,、bueno. dale pero Que mire la une como son, ¿eh? Qué cosa, acá estamos. ¡Te molesta! No, por favor. Bueno, lo que tenemos es、eh, agradecerle a los amigos que nos están dando su presente: a Esther Friedman López desde España, a Eleonora Florencia Arias y a p a p i e t r a que también nos cuenta que está, Alejandro Teo, Fernando Yarsky, Dora Varela Andrade, Elena Fontaine, Marcelo Brigato, todos allí en casa. Escuchando Argentina tiene historia. Muchísimas gracias,、por、Adriana.、Favor. le damos el micrófono a la amiga Nora para que pregunte y se saque todas las dudas que tenga. No, es una, es una duda que tiene que ver básicamente con que cuando uno utiliza el concepto clase media, todo así escrito junto como si fuera una dirección de correo, clase media,、eh, es, por un lado, uno es un clase media. Uno tiene una pertenencia en la educación y un montón de cuestiones más que abrevan, obviamente, a que estás en n u e s t r a c l a s e alta, no s t r a c l a s e obrera.、Digo. Pero hay una e x c e p c i ó n que es casi un epíteto, ¿no? Decir, así vota la clase media. Por ejemplo, si nos referimos al 64% de la capital. Si estamos hablando de alguien que pudo acceder a la universidad y el sueño del m i j o de doctor, decís, es el sueño de la clase media, y eso ya sería una valoración positiva. Digo, ¿cuántas concepciones de este tipo que se entrechocan, que se tensan y que de repente pueden estar provocando ruidos positivos, digo, de crecimiento, tiene el concepto clase media, todos juntos sin separación? Es、uh -huh. interesante eso. Lo que A mí me parece que estamos un poco presos de la manera en que imaginamos las diferencias de clase en, en, años, en décadas pasadas, ¿no? Eh, en, en el momento, digamos, donde surgió la identidad de clase media, que es este, a partir de la experiencia del, del peronismo, y particularmente la, durante la caída de Perón en el 55, cuando efectivamente el país estaba bastante partido según líneas de clase, es decir, la clase baja、eh, apoyando a Perón y, y la gran mayoría de la clase media、eh, más bien en, en contra, incluso manifestando callejeramente en apoyo a los militares que lo derrocaron y, y demás. En esa época surgió un poco、eh, una, una serie de. un repertorio de imágenes negativas acerca de la clase media, que vinieron de ensay del ensayismo nacional, bueno, Hernández Arrey, Jaureche, Puyros, bueno, toda una serie de, de autores, Jorge de Alberto Ramos,、eh, que, que contribuyeron a esta imagen negativa, que, que luego se fue reproduciendo generación tras generación y hoy sigue siendo muy fuerte, pero a mí me parece que hoy ya no existe esa. Esa clase media más o menos unificada que hubo en, en los años 50-60. ¿no? Sobre todo en, en la década del 90 hubo un fenómeno de gran fragmentación de los, de los sectores medios, con sectores a los que le s fue bien, otros que se vieron empobrecidos, y hoy realmente me parece que ya no tiene mucho sentido hablar de una clase media como un grupo social con características、eh, unificadas. ¿no? Y, y muchas veces uno este, reproduce esos, los estereotipos del pasado y a veces llevan análisis equivocados. Yo me acuerdo cuando fue justamente la, la, la elección de, en Buenos Aires que comentabas,、uh -huh. que por ahí me llamaban de algunas radios,、uh -huh. o incluso antes, cuando fue lo, de la, lo del conflicto con, con las retenciones en, en 2008,、eh, y yo trataba de argumentar que no era la clase media ni la que estaba apoyando este, al campo ni la que votó este, a, a Macri en la ciudad. Por un lado, porque es indudable que hay una porción enorme de los sectores medios que están votando, a, a, por ejemplo, al gobierno, a,、claro. eh, que son k i r c h n e r i s t a s Bueno, que cedió acá, eso, se dio. eso es indudable. Se ganó en capital. Y por otro lado. Por otro lado, el hecho también indudable de que en las elecciones porteñas a Macri obtuvo cantidad de votos de clases populares. Eso, eso también a es Absolutamente, ¿no? todo el cordón de Lugano. Y, ¿Y piquete cacerola, la lucha es una sola? Este tipo de cosas que es,、eh, de después la misma cacerola es para otro uso. ¿Qué pasó? No, bueno, ahí me parece que el, el 2001 marca justamente esto que, que trataba de, de explicar antes en el sentido de que.、Eh, Se, me parece que marcó el fin de esa época marcada por una división tan tajante entre clase media y clases este, populares. ¿no? Ahí en 2001 hubo un reencuentro político muy visible, incluso en este eslogan: Piqueti Cacerola, la, la lucha es una sola, cuyos efectos,、eh, esto lo digo digamos, como mirada de largo plazo, por, por deformación profesional, Sus、pues、e efectos me parece que se van a hacer sentir durante muchísimos años más todavía. Ese、uh -huh. ¿no? es el proyecto de y, esto. Y no, una, una cosita、sí. más. Las asambleas. Lo, la, las asambleas y demás. Esa cacerola no es la misma cacerola que, que luego en, la número, de en ¿no? número mucho menor,、no. mucho, menor <coughs> mucho menor, participó en apoyo a las patronales del campo. Sí, a Bloomberg, por ejemplo. Es,、claro. es, otro, es otro grupo, ¿no? es el、era、mismo instrumento, pero es otro, era, no es、sí. el mismo. Era de ser inoxidable. Te quería preguntar de este 2001, porque el menemismo、eh, sugiere cierta alianza de clases también. Eh, de los sectores populares que vienen del peronismo, pero también de ciertos sectores de las clases medias que se vieron este, deslumbrados por este hombre、eh, que planteaba el ingreso al primer mundo de la Argentina y permitía además、eh, soñar con una Argentina parecida a Punta del Este, por ejemplo.、Uh -huh. Ahí también hay una unidad de, de, de, de sectores medios y populares en un proyecto político. ¿Qué es lo d i f e、eh, r e n、sí, c i a d e l 2001? ¿no? Pero en verdad, digamos, se, se suele decir eso, pero la verdad, cuando uno analiza la, la distribución de votos según clase social en, en la época de Menem,、eh, la verdad es que la, los mayores caudales de, de votos de Menem vienen este, de clases bajas, clases populares y clases altas.、Uh -huh. Donde peor le va a Menem, que igual arrastra un montón de votos, pero relativamente le va peor, es en los sectores medios. ¿no? Por eso,、eh, es, es, por es un poco injusto culpar a la clase media por el menemismo, porque en verdad fue un. Movimiento político que arrastró votos de todas las clases sociales, sí, pero, la, pero un poco la, en menor medida de los sí, sectores m e Los prejuicios que tenemos sobre las clases medias. Absolutamente, p o r q í j a t e La pregunta es: ¿hasta qué punto los que manejan la, la cultura, diría, ¿no es cierto?、Eh, la cultura que se dio, sobre todo en la época de Perón,、eh, fue la cultura de la clase media, la cultura del chalecito californiano.、Eh, ¿Hasta qué punto las, las clases populares tomaron eh, eh, ese mensaje cultural que le enviaban? Desde otra clase, cosa que pasó también en el 2001 con b e n e t que mandaba este tipo de mensajes. Sí, bueno, eso es una constante en, en, en la historia argentina, que es la, digamos, la penetración hacia abajo de los mensajes culturales que vienen primero de la élite y luego de sectores medios, es este, muy fuerte e invita a una identificación que a veces uno también, de nuevo aquí culpa a la clase media, pero que en verdad está también más abajo. ¿no? Todo, digamos, el imaginario del ascenso social. Bueno, cualquiera que haya hablado con un trabajador este, lo va a ver perfectamente presente. Sí, sí. El imaginario, digamos, de la vida en la casita y la decencia familiar y demás también está、la、fuertemente、decencia. instalado en el. l m u n d o la decencia qué e se s o del concepto de la decencia de la clase media? Bueno, esto tiene, tiene que ver con, con este, determinadas pautas de conducta que inicialmente se desarrollaron en el mundo de la clase alta. Estoy hablando de. De la segunda mitad del siglo XIX, que tiene que ver con digamos, la idea de un cierto orden familiar con una jerarquía clara centrada en el varón. e s t r a n q u i l o Tranquilo, por supuesto, un, una idea de, de familia este, controlada este, Controlada y obediente. La idea de contención sexual, digamos, de i g a m o s d no hacer desarreglos con las relaciones que sexuales. Que no es sexotántrico eso. Que no es sexotántrico, <risa> claro. Este, básicamente esto, y una idea digamos, de, de honestidad. Este, En, en el modo de ganarse este, la vida. ¿no? Este, este tipo de nociones、eh, que estuvieron digamos presentes, sobre todo las dos primeras, arrancan desde el mundo de las clases altas este, y van penetrando hacia abajo. Ya incluso en los años del peronismo, uno las encuentra enormemente arraigadas en las clases populares. ¿no? En, en, este, en entrevistas a, a trabajadores que fueron centrales en. En, en, en la gesta de lo que fue el movimiento peronista, bueno, hay algunos de los prejuicios que uno habitualmente escribe a la clase media, están, este, uno los encuentra también allí, ¿no? Incluso prejuicios de discriminación racial, ¿no? También hay, hay prejuicios, y esto en el sí, mundo popular hoy está muy marcado, prejuicios de los que tienen la piel un poco más clara Sí, yo siempre me llamo, ¿no? yo soy fanático de River, ¿no? De, de, desgraciadamente, digo, o a s i n o Y cuando voy a la popular de River, cuando voy a la cancha y veo por ahí. Eugenio, que vos lo ves, que tiene toda la provincia en la jeta, ¿no? Y le canta al de boca, v o s b o s t e r o boliviano. Yo digo, ¿qué s e n t i r á ese muchacho, no? Porque en realidad está cantando contra su propia identidad política, ¿no? Su propia identidad racial, su propia. No sé si la raza es un. No, no un, es raza. Un,、eh, este, la etnia, su propia etnia, ¿no? Digamos, su, su propia identidad, ¿no? Sí, sí, eso es algo que, bueno, que en, en verdad pasa en todo el mundo. ¿no? Que sí, la, los estigmas que uno recibe en, en la forma de discriminación que hay, bueno, hay una tendencia muy fuerte a canalizarlos hacia abajo, el que está un poco peor que sí, uno sí, sí. En, en esa misma escala. Bueno, ¿no? la, de eterna eso, lucha eso entre, en el, entre la, la casilla y el ladrillo de canto.、Uh -huh. No hay ninguna diferencia.、Uh -huh. Pero es la eterna lucha. Si vos tuvieras que、eh, definir el momento más oscuro de los sectores populares en el periodo que te tocó vivir. Uno tiende a prejuzgar qué es la dictadura militar. ¿Es cierto este prejuicio o no?、Eh, a mí digamos, me cuesta mucho establecer、eh, cuánto de, de oscuridad、eh, situar en ese, en ese momento, que efectivamente fue oscurísimo, y cuánto en el momento posterior, ¿no? Porque realmente digamos, la, la devastación más profunda en la vida material de las clases populares, pero también en la cultura de las clases populares, vino en, en los años 90. ¿no? Exactamente. Y de esa devastación, digamos, to todavía las marcas de eso son, este, son, son muy enormes. muy, muy Exactamente.、Visibles. Cuando hace un rato vos hablabas del turco, yo me acordaba, acá en, en la rural, justamente, una, en ocasión de haber tenido que venir a hacer una nota, d e e s a s que hacíamos los m o b i l e r o s persiguiendo al presidente. Él estaba, había sido recibido por las máximas autoridades, que es como decir los máximos apellidos acá, ¿no? En la, en la muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Y él se da vuelta y nos mira a nosotros y dice: Acá nadie me votó de nosotros. Se ponía que lo que estaban ahí. Estos me votaron y me ven rubio, y los de abajo me votan para que ellos me vean rubio. Era una cosa, era una, una pero. No, así, lo, lo un que、runito. es impresionante ¿no? en hora de Ezequiel Santiago es que el peor ajuste. e c c o o n ó m i Sobre s los sectores ni... populares, la peor transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores altos se hizo en democracia. ¿Sí? En democracia y por, por, por el propio pueblo. Pero fue necesario que hubiera antes un proceso que después permitió que viniera un caballo y que viniera un menen.、No、sé. Sí, yo no, no, hoy no estoy、fue、tan amigo de las、parte. explicaciones como de las preguntas. Como de las、no、preguntas, Mariela,、si no、sé, digo, Yo es... creo que fue la segunda parte. Es una larga historia. Ezequiel Adamoski es el autor de Historia de las Clases Populares en la Argentina. Un libro que todavía no leí, pero habiendo leído Historia juntos, de las、entonces. Clases Medias en la Argentina,、eh, en cuanto pueda, me zambullo en su lectura. Vamos ¿Puedo? a sí, ¿puedo pasarle un dato a la Pásenle gente. Pásenle un dato a la gente. Esequela, i d e m á s que es más de inteligente de hablar bonito. Es de lindo. Así que si presenta, <risa>、bueno. si presenta dentro de poco el libro, mira,、no, no、Carla, ni de esas cosas. las mujeres del control las enseñan. Si, eh, si presentan el libro, no se lo pierdan, porque además de、eh, leer este libro fantástico, él es muy lindo. Esto es para la gente que dice que yo hago comentarios frívolos, exactamente. e La v i o no se ve, pero este es muy colorado. <risa> Queremos agradecerle a Jorge Falcone que, y a Guillermo Verga que nos operaron uno en Maipú 555 y otro acá en la feria.、Eh, gracias, Guillermo.、Eh, en la locución, Adriana z a n c a que hizo eso que ustedes escucharon, estas dos entradas de medio minuto cada una. Y、yo、encima, insisto, encima se, se nos ríe. ¿Qué dos minutos, Brienza? En dos minutos, la vida es eterna. c a l e n t a m o la miel, c i En piente, cinco minutos. En cinco minutos, por Dios. n tres minutos. Nos produjeron Agustín Camisa, Marina Getino Isabel García, que consigue todo. Consigue、bueno. hasta que venga Aníbal Fernández acá, aunque sea 15 minutos hablar con nosotros. Y ayer no se lo pudimos reconocer porque nos fuimos así a los, a los santos、Piques. dopes.、Eh, este programa lo hacemos Noranchar. Santiago Varela y h e r n á n d Brienza, que soy yo, y les agradecemos mucho haber estado del otro lado del,、eh, de la radio, del otro lado del auricular. Gracias Ezequiel por venir. Gracias por la invitación. Nos vamos.、Eh, mañana, ¿qué nos toca? ¿Sabemos? Mañana, ¿qué nos toca? No sabemos qué nos toca. Vamos a ver, vamos a improvisar en la marcha. ¿Quién viene mañana?、Eh, no, si... no hay una improvisación. Yo te puedo adelantar el del viernes que tenemos a Cantilo, pero ahora es que no me acuerdo el de mañana. No me acuerdo exactamente el d e m a ñ a a n Bueno, no Mañana no, no es viernes, ¿cómo es esto? No, mañana, mañana es jueves. jueves. Uy, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Tome la pastilla, ¿no? no. ¿Quién no. o es? Ah, mañana ah, la es mi amiga. Araceli Bello. t Araceli Ah, Bello. t Sí, sí, sí. Las mujeres de Sarmiento. De Sarmiento. Las, las mujeres de Sarmiento, las minas de Sarmiento. Estuvo, var... Estuvo varias, Sarmiento. Sarmiento era un degenerado, mire. Nada que ver con、eh, el... la gente decente que hablaba recién de ese gilado. No. no. Todo lo contrario. En c u a n o m la g e n t r que estuvo. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Eh? Los, los, en el fondo los queremos, aunque no parezca. Chau. Chau.